Sería reservada 2.0. El mundo del espionaje... Esta noche... Con Fernando Roda Fernando, muy buenas muy Buenas, pasamos de momia a momia y eh, Eso me toca. estaba pensando Justo estaba pensando Que esta noche hablamos de Castro <ríe> Y digo, jolín Es, <risa> es que <risa> Me has quitado el peso <risa> Bueno, yo creo que lo hemos compartido con mucha gente ¿eh? sí, sí, sí, Porque sí, cuando decíamos Y anunciábamos, ¿En va a en el programa Una momia, eh, la gente decía Personas así mayores eh, Gente que falleció No, yo, que no hay metáfora, es una momia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 Dos, tres, sí. eh. dos, o, dos o trescientos 2 o 300, sí. sí, sí ¿no? o 3000. 3000, sí sí, no. sí, sí, sí, Como ideas eh, eh, muchas más de, eh, Bueno, eh, como ideas, pues joder, Inés, te, Había informes, o, informes, Pero intentos, digamos, eh, elaborados entre comillas, seiscientos y pico, ¿no? Creo no. que eran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 que ha, y hacían una misión humanitaria, que era ayudar a los valcheros eh, que, que se jugaban la vida porque muchos morían. Pero también luego mh, hacían otras cosas, como por ejemplo tenían unos, avio, unos aviones en los cuales eh, mh, divisaban, eran para divisar eh, a, a los valcheros, pero luego lo que hacían es que, eh, en, en, estamos hablando de, de principios de los años eh, 90, bueno, pues en, en realidad. Mh,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 que se había sentido violada, dijo que se había sentido torturada, que ella era, había tenido los efectos de terrorismo. El juez le dio una indemnización de 27,6 millones de dólares que procedieron de los fondos que estaban embargados del gobierno. Desde entonces hay un anuncio que dice, casi sí con un espía. ¿Le indemnizarán claro, bien? Claro. Después, entre de las noticias, entre las dos contamos más cosas, ¿no? Sobre vale, espionaje en Cuba, el G2 y la reza avispa y muchas otras cosas. La el alto cargo del gobierno español no, muchas, claro, que espió claro. y le echaron de Cuba por espía. Eso será, insistimos, en la siguiente hora del programa. Ahora las noticias en Onda Cero.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 Sí poco a poco pues Raúl Castro y todo lo, lo, las momias que del, de en aquel momento lo, eh, bueno pues les dejaban hacer algunas cosas pero qué a, fue lo que pasó a, a Raúl no eh, ha habido ninguna información de que hayan intentado también eh, eliminarle como su no, hermano? no no no no eh, a Raúl no sé si en alguna de las de su hermano lo, lo